Bueno, p a l i el no nos alejamos demasiado de lo que venían hablando, porque usted s no menciona Franja Morada, que ya decidió no votar por Patricia Bullrich, sumado a lo que dijo、eh, Kenny ayer en Victorica, de este, insinuar a que podría votar a, este, a Ariel Rauschenberger. Bueno, todo eso también tiene mucho que ver con las declaraciones que hizo Federico Guidugli, el secretario de gobierno de Sabarot. De Abel z á b a r o s del intendente de Hacha, cuando dijo que toda la UCR salía a apoyar a Bullrich.、Sí. Después de eso, Franja Morada, este, que es la organización estudiantil,、eh, dijo que no estaba de acuerdo con eso, que por lo menos las juventudes radicales no iban a apoyar a Bullrich. ¿A quién iban a apoyar? Bueno, está en discusión eso, porque nosotros hablamos con Román Escobedo, que es el secretario de prensa. de la franja morada y nos confirmaba esto que no van a apoyar a bullrich no tienen a un candidato pero s í no quieren apoyar a bullrich porque se manifestó en contra de la, de la universidad pública y sobre todo de la este, de la pampa y de otras universidades nacionales este y creen que el radicalismo tiene que volver a las bases y no este, apoyar a una, una candidata Que este, se manifestó en contra de, por ejemplo, una defensa de la, de la, de la educación pública, que es una de, la, de las banderas que, que levanta Franja Morada, y que creen que el radicalismo un poco se alejó de eso, según este, algunas manifestaciones públicas que han hecho desde Franja Morada.、Eh, es una decisión que tomaron en conjunto y sin pocas discusiones.、Eh, la discusión no fue. Este, Fue grande, fue una decisión rápida que tomó la, esta, esta agrupación estudiantil, un poco para diferenciarse de esto de apoyar toda la UCR、eh, la, la candidatura de Patricia Bullrich. Si quieren, escuchamos unos minutos a Román Escobedo. Bueno, en principio hay que reconocer que la, surge la nota o la decisión de la mesa ejecutiva de Franja Morada de la provincia. Eh, porque sale un dirigente del radicalismo, es decir, que en la totalidad del radicalismo apoyaba a Patricia b Ulrich, l lo cual no es cierto. Nosotros no estuvimos dentro de los ámbitos de discusión donde eso se, se dirimió. Así que mostramos nuestra, nuestra postura.、Eh, entendemos que Patricia b Ulrich no, no representa un solo valor del radicalismo, que el radicalismo tiene que volver a sus bases.、Eh, Ella claramente atentó hace un tiempo, fue en contra de la Universidad Pública de La Pampa, eso no tenemos que olvidarlo. Y me parece que el radicalismo pampeano tampoco tiene que ser rehén de, de estas cuestiones. Así que simplemente mostrar nuestra preocupación también en el ámbito partidario: decir, elegimos tal cosa y sin tenernos en consideración a nosotros, que somos una pata importante y sobre todo en el ámbito universitario que representa el radicalismo acá. no respaldan a Patricia Bols, ¿respaldan a algún otro candidato? No, la verdad que la discusión hoy por hoy, y lo hemos hablado con muchos de ustedes con, porque somos colegas,、eh, es que la, la decisión está muy corrida a la derecha, los candidatos, entonces、eh, hay muchas cuestiones que no se hablan. Por ejemplo, también entendemos que, que Maza, por más que esté en un frente electoral que sea un tanto más de centro-izquierda, ha representado ideales de derecha, ha hablado en contra de la educación pública, que es nuestro valor máximo como Franja Morada.、Eh, entonces hoy por hoy no vemos en ningún candidato una representación legítima. Y esto llevó seguramente discusiones dentro de Franja. Digo, decidir que no. ¿Qué se dijeron o qué se puede contar públicamente de esas, de esas discusiones? No, la realidad es que no, no ha tenido mucha discusión porque tenemos un lineamiento fijo, tenemos una postura bien decidida. Nosotros defendemos la educación pública, defendemos la gratuidad, defendemos este, esta herramienta trascendental para la movilidad. Y el progreso de la sociedad, así que no, no hubo muchas discusiones.、Eh, es solamente entender, analizar, ir al archivo, porque no hay que olvidarse nunca del archivo. Me parece que hay muchas personas que se olvidan del archivo y no solamente en el radicalismo, sino que en partidos de un poco más de derecha, en el peronismo propio. No, me parece que no hay que olvidarse nunca del archivo y no olvidarse de las bases. Nosotros estamos haciendo eso, no olvidarnos de las bases.、Eh, somos militantes de Franja Morada, algunos somos militantes del radicalismo, no todas las franjas radicales, e s es importante también aclararlo. Pero nosotros defendemos las bases y entendemos que. Que bueno, que el radicalismo no tiene que apoyar una candidata que no representa un solo valor propio. Bueno, ahí escuchábamos a Román Escobedo, que es el secretario de prensa de Franja Morada, manifestándose en contra de votar a Patricia b Ulrich, a diferencia de lo que hicieron este, dirigentes del radicalismo, donde salieron a apoyar este, la candidatura entre, entre todas las, las facciones del radicalismo. Bueno, sin medias tintas, Escobedo. ¿eh? Ahí nomás. Contundente dijo que no van a votar a Patricia b Ulrich. l Bueno, por eso. Bien, Tampoco Mauro. Tampoco dijeron que iban a apoyar a algún otro、eh, candidato. Claro. Se sabe、sí. a quién no van a apoyar, no se sabe a quién van a apoyar.